Las 11 y 47 en la República Argentina y muchísima gente preguntándonos qué va a suceder en el partido de 25 de mayo. Bueno, para hablar de ese tema nos ha atendido muy gentilmente el intendente de 25 de mayo, Mariano Grau. Mariano, muchas gracias por atendernos. No, al contrario, Carlos. Bueno, eh, recién escuchábamos la palabra del inspector jefe regional, Alberto Albo, donde se suspendían las clases en la mayoría de la región, pero nos decía que todavía en 25 de mayo no había una decisión sobre el tema y que se iba a reunir. Eh, ¿Qué es lo que están ustedes eh, decidiendo en estos momentos, Mariano? Eh, Carlos, nosotros hemos estado eh, reunidos con eh, la inspectora jefe, una comunicación telefónica con el profesor Albo, porque estaba... este en Saladillo, eh, sí. también por la misma cuestión, uh -huh. y lo hemos hecho junto con eh, la, la Secretaria de Salud del municipio, el director del hospital, y de acuerdo al criterio médico que ellos este eh, eh, eh, con criterio manejan, no, nos aconsejaron que no, no, no adoptáramos esta medida extrema de la suspensión. Uh -huh. eh, está, está claro que... Eh, hay un gran porcentaje de ausentismo es decir lo que nosotros recomendamos que no vaya que no concurran chicos este, con eh, eh, por esta posible patología que no, que no concurran a la escuela ¿no? como Ay. está ocurriendo hoy y que, y que no le están cobrando la, las inasistencias no, claro. Me dicen que por dos días la medida la verdad que no, no se cumple el ciclo de de, incuba, de, de incubamiento de la, de la enfermedad, Así que, para no causar este, más alarma en la, en la población y demás, y cuando en 25 de mayo nosotros no tenemos un caso detectado, este, hay, hay dos casos dudosos que se, que se envió a, este, el hisopado para la confirmación que todavía no tenemos los resultados, pero a los que ya se les hizo todo el tratamiento y hoy están en perfectas condiciones de salud. Así que, Eh, para, a los efectos de no, de no generar este, más eh, eh, alarma en la, en la población, nosotros hemos tomado esta decisión. Uh -huh. De todas maneras, en la tarde de hoy, nos vamos a estar reuniendo nuevamente con la jefa del servicio de infectología, con la secretaria de salud, con el director médico, con la secretaria de gobierno y futura intendente de 25 de mayo, y, y yo mismo, este, para, para estar permanentemente... Evaluando y monitoreando esta situación uh -huh, Ahí está, bueno En principio entonces no se suspenden las clases en 25 años. Nosotros no suspendemos las clases eh, eh, los, los que los que quieran concurrir A los establecimientos educativos Lo pueden hacer uh -huh. Lo que sí estamos planteando Es que obviamente na, no, no vaya nadie con algún síntoma De, este, de alguna enfermedad ¿no? Claro, no, no puede ir el que tose No puede ir el que ahí está Mariano, y con los comedores escolares ¿Cómo se van a manejar? Los comedores van a seguir funcionando durante el receso, pero este los chicos no van a concurrir a comer, Ajá. sino que vamos a invitar a los papás a que pasen a retirar la comida uh -huh. y llevarla a sus respectivos hogares. Uh -huh. Acá me parece que hay una responsabilidad muy grande del Estado, pero que también tiene que ser una responsabilidad compartida con las propias familias. ¿no Ahí está. Intendente, como siempre, muy amable, muchas gracias por el contacto. ¿eh? Bueno, al contrario, Carlos, gracias a vos por permitirme comunicar estas cuestiones. Hasta luego. Gracias. La palabra del Intendente Mariano Grau, en 25 de mayo no se suspenden las clases, ahí lo decía, estamos en todos lados, como el aire, la 106, ¿eh? en todas partes. Seguimos con música, claro que sí, en la mañana de la radio llega John Travolta, Olivia Newton, John, vamos.